Yo tengo este dolor que lo tengo muy metido que no llora por amor es que nunca lo ha tenido mentira pero es verdad que las mujeres quieren para olvidar me parece mentira pero es así yo quiero a las mujeres para sufrir o Lucio para termina que yo tengo este capricho pero rumbo de brasilia el que se llevó a amparito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 Yo te fui de morena y me ha quedado este guayado. En medio en la carretera, allí me quedé llorando. Y en medio en la carretera, allí me quedé llorando. Me parece mentira, pero es verdad. Que las mujeres quieren para olvidar. Me parece mentira, pero es así. Yo quiero a las mujeres para sufrir.